Sí. Y luego, después de esos ensayos, esos primeros días, eh, le llamasteis al grupo a Aunchape. Eh, ¿Por qué este nombre tiene algún significado especial para la banda? Eh, bueno, en un principio era Peyoren Aunchak, el nombre del de grupo, pero creo que fue nuestro primer concierto Lizarraga, ya como Aunchape, porque... Se abrevió, ¿no? Yo creo, sí. Peyoren que, que Sí, era Peyoren Aunchak y pasamos el...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 Quede claro lo que vamos a tocar y ya está, no sé eh, Antes de hablar de este primer disco ¿Qué diferencia encontráis entre los inicios El primer día de ensayo, digámoslo así De un chape al completo, ¿vale? <ríe> hasta la grabación de este de este primer trabajo Buah. Es que no sé Yo también creo que desde que grabamos el disco Hasta ahora también han cambio muchas cosas Entonces, no sé La seriedad, la seriedad Sí, sí, antes sí, los o sea, ensayos eran o sea, Antes íbamos era a, a ensayar y a pasar un poco el tiempo O sea, también, también a ensayar, bien. pero no sé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 Sí, sí Eso sí, es sí. el ac Rebeldeac eh, Contarnos un poquito Cómo fue el proceso de grabación Cuánto tiempo estuvisteis Grabando el disco Pues entramos en Me acuerdo que en enero eh, En un estudio Aquí de Estudios Que está en la chantrea Con Dani Con Dani Un, un grande Donde los haya Y...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 tocar a Tarta Coca y... Sí, eso. tocamos un día en tafaya con ellos y lo vimos y nos gustó mucho y por eso pues elegimos de color a porque al final sí. más o menos la idea la tuvieron ellos y eso Eso, la cambiamos un poco para que no fuera de ellos eso. Sí, pero... Conocíamos la canción original de antes pero cuando la vimos tocada por Tarta Coca y al ver que nosotros también podíamos hacerlo, pues eso En este primer trabajo tenéis dobles de eh, doble voces, eh, chico y chica eh, ¿Cómo surge la idea? Y si es más ameno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 y el 16 de abril, abril eh, en el, el Billtoki Bill en el Gasteche de Lagunza sí. con sí, sí. otro grupo de Iruña. Pero y bueno, las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 Sobre todo por, por Facebook nos hablan mucho Y luego pues por teléfono, de vez en cuando te llama alguien desconocido Y es para un concierto pero sí, La verdad es que no tenemos ni los números ¿no? de, sí. habría que poner, En el ¿no? disco sí En el Facebook no sé eh, Los podéis decir y... Para el que me quiera llamar <risa> 633 47 10 16 Y no tengo novia Chico guapo y grande Eso es. <risa> eh, De los nueve temas que se incluyen En este primer larga duración Moscorta Rebeldeag eh, Personalmente con cuál os quedaríais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 O sea, que va a ser va a ser diferente, o sea, va a ser otro estilo de música, un chopper. No no, no, no, no. No va a cambiar completamente, siempre va a haber temas que se parezcan o ¿no? sí, un bueno. poco... Igual la más parecida el primer disco es del Palo de Avery, más o menos, hay sí, más, o sea, más, sí, más sí. guitarra punk, pero con los vientos y... Gente, así No se va a asustar la gente tampoco, ¿no? o sea... Sí. Es... No, yo creo que me gustaría también. O sea. ¿Y sí. mantenéis la voz femenina o la quitáis? ¿Sí? Se fue, se fue, se fue. Se, se, se, fue. Fue. No, no, quitamos, se fue, se fue, la, se la queremos mucho, ¿eh? pero se fue. Pues si os parece, vamos con otro tema que nos queráis recomendar de este disco. No sé. Es Wolverine. Sí, también. Yo creo que es de las que más ha escuchado y más han gustado yo creo también. Sí. Aparte también me gusta personalmente. Pues Imanol, Yulen, Aitor, Esquerricasco por haber venido. Soy. Suerte con los conciertos. Aquí hasta el veranito. Y luego en septiembre, ya sabéis, estaremos con el nuevo trabajo. Volver. Aquí estaremos. Bueno, Gracias. Agur. saquen sus sucias manos de Euskal Herria! GOREN GALERIA SCADUTA! En nonndoliooak Eszpa kosa kurak